El propio proceso de presupuestos participativos es, es bastante ridículo y lo digo así porque no se atiene a ningún proceso de presupuestos participativos que salga en ninguna ciudad del Estado o a nivel europeo. Eh, en un proceso participativo normal siempre hay un inicio que es la creación de un autorreglamento que es un reglamento de funcionamiento del propio presupuesto participativo y ese se tiene que hacer entre eh, los agentes políticos y los movimientos sociales de la ciudad. Y el reglamento que pretenden hacer lo va a hacer solo el ayuntamiento y a lo largo de este año. Ya veremos el nivel de participación que por lo menos tenemos las demás fuerzas políticas. Y luego eh, lo dividen en dos procesos, proceso general y proceso juvenil. El proceso juvenil se va a ceñir todo eh, a un proceso telemático, eh, no, no hay capacidad de debatir, En, en ese proceso, lo cual otro otra característica importante de los presupuestos participativos que es poder deliberar, poder debatir, poder confrontar ideas, tampoco se va a dar. Entonces, pues este pre presupuesto participativo al final se queda en, en, en un postureo eh, y en un marketing político, eh, pues un poco a lo que nos tiene acostumbrados eh, el, el ayuntamiento y el, el gobierno del, del Partido Socialista y del PNV.